Vamos a estar conversando con María Pía Ceballos. Buenas tardes, María Pía. O Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, igual para, para, para aquel lado, María Pía, gracias a vos por el rato que, que te robamos. A esta hora no sé si dormís la siesta, si sos de dormir, si sos de, de mantenerte en vigilia o si tenés actividades, pero sabemos que por ahí hay ocupaciones y te vamos a robar un ratito, este, sobre todo para charlar. Eh, acerca del 18 de marzo que en la ciudad de Buenos Aires sobre todo se estableció como el día de la promoción de los derechos de las personas trans este, vos, ¿nos podés contar a raíz de qué es que se estableció este 18 de marzo como el día de la promoción de estos derechos, María? Sí, sí, sí bueno, hoy 18 de marzo se conmemora el día de la promoción de los derechos de las personas trans y trans A raíz de un día como hoy, en el año 2012, fallecía la activista Claudia Pía Baudraco, una activista por los derechos humanos de las personas trans, una de las principales promotoras ¿no? de la ley de identidad de género. Allá por el año 2012, este, Claudia Pía moría sin poder este, cambiar su eh, documento de identidad. Ella, que fue una de las pioneras por la ley de identidad de género, este, murió a los 41 años. Ella, junto a otras activistas como Loana Berkins, como Diana Zacayán, fueron esenciales, pilares esenciales en la lucha por la identidad de género, en la lucha por visibilizar la vida de las personas travestis y trans. Y no es casual que un día como hoy, que muere esta compañera con 41 años, deja entrever un diagnóstico mucho más crudo que tiene que ver con las realidades de nuestra población. Una población que aún hoy se sigue muriendo porque tiene una esperanza de vida de 35 y 40 años. Frente al contexto actual en el que nos encontramos, nosotras, muchas activistas y militantes de la diversidad sexual y específicamente de las personas travestis y trans, bueno, hacemos un llamado a toda nuestra sociedad, pero particularmente a los estados, ¿no? Al estado nacional, a los estados provinciales, a los estados municipales, de cuál es la situación en la que nos encontramos frente a un contexto como una pandemia que está afectando a todo el mundo y también a nuestro país y a nuestra provincia, en donde la población trans y travesti es y va a ser una de las más afectadas. María. Muchas vivimos el trabajo del día a día, muchas de nuestras compañeras viven en condiciones de extrema desigualdad, de pobreza, de marginalidad y de violencia extrema. Entonces, sin lugar a duda, es una población que hoy está en riesgo. María, ¿le recordás a la audiencia desde dónde estamos hablando, desde dónde te estás comunicando con nosotros? Bueno, eh, yo soy Pía Ceballos, activista y militante de Salta, de la provincia de Salta, y hace un mes me encuentro acá en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Eh, que la verdad es que se impone esta revisión eh, que alinea los reclamos de, lo, de las personas trans con este, el, el reclamo eh, de la marea verde que está luchando para que desaparezca la violencia contra la mujer y la mujer trans también está en esa batalla porque hay que decirlo, este, por más bloqueo mediático que haya, las muertes de las personas trans no paran, María. Así es, cuando nosotras decimos que no sean indiferentes, que se mata la travesis en la cara de la gente, no tiene que ver simplemente con un canto de nuestras luchas en las calles, sino que tiene que ver con nuestras condiciones extremas en las cuales atravesamos diariamente, ¿no? Muchas de nuestras compañeras son sobrevivientes y hoy están peleando día a día por. Este, un plato de comida por condiciones concretas de acceso a los derechos y entre ellos 18 provincias que aún, aún conservan los códigos contravencionales o los edictos provinciales, ¿no? estos edictos que tienen que ver con la violencia que ejerce la policía hacia los cuerpos travestis y trans, tiene que ver con la falta de acceso a la salud, a la educación, pero también al trabajo, ¿no? Por eso en muchas provincias, en todos los municipios y también a nivel nacional seguimos una lucha que tiene que ver con la inclusión laboral, con el cupo laboral trans, Diana Zacallán. Tenemos nuestra agenda de lucha y hoy más que nunca, hermanadas, unas a otras estamos solidarizándonos con nuestras compañeras que están en situación de prostitución o trabajo sexual frente a los riesgos que hoy corre ejercer y que se tienen que generar todo esto que, que, que tiene que ver con los cuidados, ¿no? porque nos tenemos que cuidar, tiene que ver con la protección, tiene que ver con los protocolos a nivel nacional frente a esta pandemia, pero lo real es que hay una población que no va a tener ninguna entrada, mucho menos de alimento. Entonces, estamos haciendo un llamado de atención a los estados provinciales, municipales, a nivel nacional, para dar cuenta de esta situación en donde se tenga que atender de manera inmediata y se brindan políticas de cuidado, de protección en alimento, en vivienda y políticas públicas a nuestra población travesti trans. María, como vos bien decías, eh, hay violencia institucional, podríamos decir, porque entre la policial y la mirada que muchas partes tiene en nuestro territorio la, la justicia, este, es directamente la, una violencia institucional la que sufren gracias a, esa, a ese programa de contravenciones que le permiten intervenir en vuestras vidas a, a, a cada vez que se les ocurre a las policías de algunas ciudades, de unas provincias de las localidades más diminutas también. Y como, por, como contrapartida, por otro lado, viene este, surgiendo una serie de modificaciones de la realidad que propone el gobierno de Alberto Fernández, que tiene poco eh, carreteo, pero que ya empezó a aportar algunas modificaciones. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven desde el activismo trans a este nuevo ministerio de las mujeres, género y diversidad? por ejemplo, María? Bueno, nosotras vemos por primera vez de parte del Estado un reconocimiento al activismo y la militancia de las organizaciones feministas y sobre todo de diversidad sexual, travesti trans, en un reconocimiento que confluye en un ministerio que a nosotras no solo nos da felicidad, sino que Fue producto de una conquista, fue producto de las conquistas de miles de mujeres y la disidencia sexual en las casas y que tuvo la voluntad política nuestro presidente de crear un ministerio donde no solamente contemple la perspectiva feminista, la perspectiva de diversidad sexual, sino también dar lugar a las personas travestis y trans a través de una subsecretaría como es la Subsecretaría de Política de Diversidad Sexual. Nos parece importante ese ministerio, nos parece importante las mujeres, las personas, las incidencias que se encuentran dentro de ese espacio, pensando y conociendo cuáles son las trayectorias y las historias de nuestro movimiento travesti-trans y cuáles son esas luchas que se tienen que encarnar en políticas públicas direccionadas a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Tenemos depositada mucha esperanza eh, en lo que va a ser el ministerio, un ministerio que es nuevo, una subsecretaría y secretarías que abordan el tema del feminismo, que abordan el tema de la violencia, como bien vos dijiste, pero que además aborda la temática LGBT, en el cual en este poco tiempo ha venido trabajando Este, mucho en lo que tiene que ver con la sensibilización y con postura y con armados en torno a la ley Micaela, en torno a la burbaje integral de cuidados. Entonces, la verdad que muchas este, compañeras travesti y trans nos encontramos esperanzadas con nuestro, en este nuevo ministerio y bueno, a la expectativa de estas políticas públicas que este, tanto este ministerio como todo el gobierno nacional se encuentra trabajando en un contexto hoy muy diferente a de meses anteriores. Digo, ¿no? Lo que está sucediendo con esta emergencia en torno al coronavirus es algo no menor y donde tenemos que tomar no solamente el Estado, sino también la sociedad en su conjunto, conciencia de las medidas de prevención y precaución. Muy bien, muy bien. Es muy completo lo que decís, María. La verdad es que fuiste comiéndote de alguna manera todas, algunas, algunas de las preguntas que tenía pensada, pero este, la realidad es muy bien lo que marcás vos. Este, nos trae una nueva agenda esta situación de la pandemia y el compromiso de ciudadanas y ciudadanos es una cosa fundamental, así como también la solidaridad. María, entre nosotros y ahora que no nos escucha nadie, ¿vos crees que después, de, después del coronavirus podemos resultar en una sociedad más solidaria? Yo espero que sí, yo espero que... Este, las situaciones en las cuales ha atravesado la sociedad argentina en diferentes momentos ha logrado superar esa crisis y lograr unirnos como argentinos y argentinas y argentines en todo el territorio. Espero que en esta oportunidad esa solidaridad, esa hermandad de nuestra comunidad nos lleve en un primer momento a cuidar... Eh, una misma para poder cuidar a otra persona y que ese, ese cuidado sea un cuidado realmente de toma de conciencia, de responsabilidad y de mucha solidaridad con esa otredad, ¿no? esa otredad donde hay que medir eh, en este momento todas las medidas puestas para poder abordar una emergencia tal Y que, bueno, que no aflore, como ya salió y circuló en algunos medios de comunicación, personas que este, han desbordado de violencia, ¿no? Han recurrido hasta la violencia física para atacar, o violencias verbales, simbólicas. Entonces, creo que hay una sociedad en la cual tenemos que dar lugar no solo a esa solidaridad, sino también a tener esa paciencia para lograr una nueva vinculación en el momento en la que estamos, ¿no? donde los afectos, donde los vínculos humanos son importantes, pero también en estos momentos necesitamos esa solidaridad de cuidar propia, nuestros propios cuerpos, nuestras propias cuerpas y cuidar así a otras personas. Tal cual, tal cual. Eh, la verdad, María, es que parece que falta mucho, mucho por hacer, pero por ahí tenemos la suerte de que la sociedad riega un poco más la conciencia, muchos se tendrán que sacudir la pereza intelectual que los ha estado amarrando para entender que las condiciones este, que nos propone esta pandemia eh, nos están reclamando un compromiso este, justamente con la vida de todos. Y por ahí también eso se puede llegar a reflejar en una disminución de la discriminación, de la marginación y de la violencia que sufren las personas trans por eso te lo preguntaba bien adrede, eh, asistimos a un momento histórico, seguramente no, lo, no estoy haciendo ningún descubrimiento, pero uh, de resultas si bajara la tasa de transfemicidios y de travesticidios, verdaderamente estaríamos asistiendo a, a una sociedad mejor, al nacimiento de una sociedad mejor. Entre los reclamos del sector, María Pía, está el cupo laboral travesti que ya está funcionando en algunas ciudades en la Argentina, el cupo laboral travesti trans, la ley integral trans y también la implementación efectiva de la ESI. ¿Por qué es tan importante la educación sexual integral, María Pía? Bueno, primero... Es... Una ley que se vino abordando allá por el año 2006, donde salió la Ley de Educación Integral. En los últimos años, la ley muchas activistas y personas de la diversidad sexual. Hemos tenido la oportunidad de no solamente hacer una revisión, sino una crítica constructiva a los lineamientos de la ESI. Primero, para la inclusión de la diversidad sexual dentro de esas lineamientos, la inclusión de las identidades y las subjetividades travestis y trans como identidades no binarias también, todo aquello que fluye dentro de las sexualidades es tomado y tiene que ser tomado por esos lineamientos de la ESI para que sea efectiva a los las, les estudiantes. ¿no? Nos parece que es la educación, justamente, voy a hacer rato este, volviendo a, a la pregunta anterior, es, este, ¿cómo, ¿cómo pensamos tener una sociedad diferente? Y la sociedad diferente en la que queremos habitar es una sociedad que parte de la educación. Necesitamos en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en todos los niveles la educación sexual integral lo que es la perspectiva de la ESI, no quede en segundo plano o la ausente adentro de las aulas, sino que sea algo efectivo y que logre a su vez abordar no solamente en términos conceptuales la diversidad sexual o el colectivo LGBT, sino también esas trayectorias que tienen que ver con nuestras historias, con nuestras memorias, con nuestros movimientos, con las familias homoparentales, con lo que fueron la lucha ya en el año 2010 por el matrimonio igualitario y en el 2012 con la ley de identidad de género. Entonces, esa nueva sociedad, ese, ese nuevo habitar, ese mundo que queremos habitar, no solamente hablamos desde la pata de la solidaridad, en la cual estamos enfrentando hoy entre las hermanas travestis y trans, de apoyarnos unas a otras, sino también en pensar en la educación. Y cuando pensamos en la educación, en Argentina la ESI no debe ser algo testimonial, sino que debe ser algo efectivo, y en todas las aulas de las escuelas de nuestro país. Sin lugar a duda va a ser el eje fundamental para el abordaje no solo del colectivo LGBT, sino también de las sea de género Muy bien, muy bien. Seguramente es por esa importancia también que hay no solo resistencias, sino también, también de a ratos parece que hay una lucha para, para que no se efectivice la implementación de la ESI. Lo cierto es que bueno vamos a seguir machacando, me parece María Pía, desde distintos sectores. Acá Radio Kermés se propone como un medio comunitario, alternativo y que va buscando siempre perfilar su propia agenda y estaremos acompañando eh, cada, cada momento de estas movilizaciones, de estos reclamos y por supuesto también a la hora de reclamarle al Estado, María Pía, como corresponde sobre todo a un Estado que está protagonizado hoy por hoy por personas que se comprometieron y que, bueno, que ya empezaron de alguna manera a dar muestra de que el compromiso es cierto. Eh, la verdad es que es sumamente eh, instructivo hablar con vos conversar es muy agradable y mmm, yo estoy saciado mis preguntas no, las preguntas que había preparado y había preelaborado no sirvieron para nada porque fue muy sencillo conversar contigo pero te invito a, antes de terminar porque ya se nos van yendo los minutos a que tengas una reflexión más si hay algo que se nos ha estado escapando de esta conversación Cita, o un reconocimiento, un saludo que quieras enviar, lo que gustes. El micrófono está a tu disposición, María Pía. Bueno, antes que nada agradecerte a vos, a la, a la producción. Este, me parece muy importante que existan medios de comunicación que no solamente muestren las dolencias de nuestro colectivo en términos de los reclamos que llevamos adelante en nuestras banderas, sino también un, un, un día como hoy, hacemos y llamamos a la reflexión sobre la promoción de los derechos de la población travesti trans. Hace, hace no muchos años este, nos decían ¿no? que no teníamos derecho a una identidad. Y hace ocho años, en el 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género, el Estado argentino reconoce nuestras identidades de género no solo en un documento, sino también en avanzar hacia esos derechos que nosotras necesitamos que se afirmen con políticas públicas y que en el gobierno anterior fue muy dificultoso ya que hubo un retroceso a los derechos humanos y sobre todo hacia las personas travestis y trans. En un día como hoy queremos reflexionar porque las personas trans tenemos derecho al igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana de acceder a la educación, a la salud, al trabajo, a una vivienda, ¿por qué no? Y entonces ahí nos encontramos de que aún siguen estando presentes los escollos y los obstáculos que pasamos a diario que tiene que ver con la discriminación y la violencia hacia nuestras subjetividades, hacia nuestras identidades. Que sea un día de reflexión para abrazar todos los días a nuestras hermanas travestis y, y trans, que en Argentina aún tiene una esperanza de vida muy joven, ¿no? de 35 y 40 años. Agradecida y seguimos por acá. Muy bien, muy bien. Gracias, María Pía. Y bueno, Claudia Pía Baudraco, entonces presente ahora y siempre, ¿te parece? Presente, por supuesto, por supuesto, ahora y siempre. Gracias de nuevo, María Pía. Que tengas buen resto de la jornada. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, acá tenemos...